y en muchos la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa de mucha música y algunas palabras. Nuestro mail otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos la otra oreja y hay otras orejas que van desde la Patagonia rebelde hasta Nueva York no menos rebelde, pasando hoy fundamentalmente por México y también por España que no hay radios que la remiten, pero hay compañeros que que escuchan la otra oreja. Y obviamente en la emisión desde Radio del Azotea en la nueva normalidad antipandémica, en la operación técnica y en barbijada de Lucas Durso, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pesoa. Ya soy Lara. Sí, Lara también está en Dos es el guardanaz. Eh, no, no, no. Pero eh, no me sale. Y pero tenés que practicarlo. ¡Edo Neshman! ¿Viste? ¿Viste? Ahí practicándolo, sí, sale. Eh, no es tan difícil, ¿no? Pero bueno. ¡Que te salga lindo tu programa! Muchas gracias. ¿Vas a comer? ¡No! ¿No? Bueno. Eh, no te pregunté a vos, Río. Eh, sí. Ah, ¿vos sí vas a comer? Sí. Ah, ¿Sopa bueno. o pizza? Sí. Sopa o pizza, no sé lo que haga tu papá. Sopa o pizza. Ay, ah, eh, que yo elija sopa o pizza. Sí. Eh, eh pizza, pizza. Ay, yo señor veo eso. <ríe> adiós río, adiós río. Yamos comienzo a este programa. Sí. La otra oreja. Oreja. El día 26 de abril del 2021 saldrán rumbo a un puerto de la República Mexicana. Llegarán a más tardar el 30 de abril y abordarán la embarcación que hemos bautizado como La Montaña. Durante dos o tres días con sus noches permanecerán a bordo del barco y el 3 de mayo del 2021, día de la Santa Cruz, Chanc Santa Cruz, en la biola Montaña Zarpará con nuestros compañeros y nuestras compañeras con destino a las costas europeas, en un viaje que se supone tomará de 6 a 8 semanas. Se calcula que en la segunda mitad del mes de junio del 2021 estarán frente a las costas europeas. Este es un comunicado que desde el 15 de abril del 2021 desde los 12 caracoles zapatistas nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo irán realizando actividades para despedir a la delegación zapatista que por aire y por mar viajarán a la geografía que llaman Europa y se comunicó con nosotros Guchepe eh un un compañerazo mexicano por supuesto, un muralista extraordinario que conocimos en el Caracol de Obentic, que gran gran parte de los murales están pintados por él o bajo su coordinación y que también estuvo en Buenos Aires y en Rosario también en en Buenos Aires en exactamente en la en lo que era la estación Avellaneda, en la estación Dario I Maxi hizo un mural increíble también. Bueno, Buchepe nos presenta el siguiente tema. La otra oreja oreja Y entonces Mario Esteva es eh, tiene varias canciones pero casi no las saca en público es que solamente cante entre compañeros, ustedes en las tertulias, en las reunionesitas con los hermanos, camaradas, ¿no? Muy muy muy hermano el Mario Esteva, muy humano, muy afable, ¿no? Y sobre todo muy talentoso. Entonces te estoy mandando algunas canciones de compañeros que luego se las pasan aquí en las calles, en las huelgas, en las tomas de tierra, pero que son compas que tienen mucho mucho talento. Ojalá les guste a todos allá en Argentina. Un abrazo, un saludo y un tequita. Ólales. Hola Eduardo, buenas noches. Mira, aquí te mando una canción de Mario Esteva, un compañero cantor que casi está exhibieron Estados Unidos, pero es buenísimo este compañero. Es el casi el cantautor este oficial de la COSEI, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, que ganó eh con su este que ganó el primer ayuntamiento popular de tipo socialista allá por los años a principio a finales de los 70s, principios de los 80s y fue desconocido y sacarrío toda la represión del mundo. Muy muy interesante este proyecto de este gobierno popular La zipapa ya gujoli dibbia, gendarunda giru ti stiru calunechiera la cici carvila bia caruti di mi per annurza bib. They can talk da picchicuya, gendarunda casci dibbia, gendarini scansa veda ca ca gendari las. S'ubiga iranira carisa le lu tipo il cubirata minuscolo la sidolo villagas, anjari saka de lobi, lu jiccu da di gendarunda di cola de danin menzadora che li ndani castirivo. Gjirangaruni gendari lë nisa Su shonje këri tjaga ka do seka gijilajú Dikijigopak kësësala Dikijigopak kësëla Dikijanishya lukalu dani nëri chtri Dikijanish tunu Dikijanish di tunu Dikijanish këni gendari lë Gjangak këpului Ehi, hey, ehi Pagnijanishyando Garabikalaka Pagnijanishyando Nenjono ninnaka Pagnijanishyando Garabikalaka nda nikano ti cariu da nicerina yonda si pur funda ni jan de dalise de chiceni sicalo qunie yisi dino sinda de kadicha che ti anda dan jinga ynda vici senarapa lana si ja tu quanti vici jan dine di cariu da stizsi quanti vici jan cantine gendarunda stizsi quanti vici jan dine ketarunda stizsi quanti vici jan cantine ketarunda stizsi quanti vici jan dine ketarunda stizsi Pañanda nusiando, garabikalaka. Pañanda nigano, niño noninaka. Pañanda nusiando, garabikalaka. Pañanda nigano, niño noninaka. Eduardo, buenas noches. Hola, compañeros de en Argentina. Les mando aquí desde este rinconcito rebento un saludo muy fuerte, un abrazote fuerte, fuerte, fuerte, fuerte a todos los compañeros de la otra oreja que siempre están pendientes de lo que pasa en estos rincones y de todos los rincones del mundo donde la gente piensa, reflexiona y quiere cambiar el mundo. Un abrazote de colores, compañeros. Besos. Estás escuchando según La Otra Oreja. buchepe Gustavo Chávez Pavón un muralista eh que hemos compartido muchos arroces y muchos fríos allá en Oventic en en Tierra Zapatista. Eh pero hablando de de, de zapatismo, bueno, eh se cumplió un aniversario del asesinato de Emiliano Zapata acá, que, que de Emiliano Zapata que fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana. Además de ser un símbolo de la resistencia campesina en México como parte del del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Eh, bueno, también conocido como el caudillo del del Sur, ¿no? eh Emiliano Zapata este este tipo que fue fue asesinado eh después de una traición. Escuchamos algo de Emiliano Zapata Eso es eh, las 10 maneras de hacer cumbia latinoamericana. Lo vamos a escuchar después. Vamos a escuchar ahora el tema 3, Emilia Zapata, el corrido de Antonio Aguilar. Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido. De un general afamado por todos muy conocido Nació Emiliano Zapata en un rinsueño pueblito Del estado de Morelos que se llaman En el pueblo En 1911 Eh darma se levanta. Hay uh, uh, en la Sierra Zuliana don e pillian nos a patas. <risa> Mindi pavane en su Perdomo que era el primero El temerario varona y el valiente que no bebo Detrás de los decorrales con su gente bien armada Peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala Dios so cavallo era de muy buen alzado un qua colovo gantiano con herraduras de plata en China me kambrió El agarrista uriano Por la villana traición del carcista Guacardo Ya con esta me despido ya me voy por el sendero Hasta que se acabe el corrido del valiente guerrillero El Femio Zapata y el General Salazar Los dos hermanos Arenas y Don Jesús Capistral Estás escuchando Por la Otra Oreja Lila Downs, Zapata se queda Por la otra resta son las 3 de la mañana dicen que pena ausente bajito yo iba que dicen camino de espacito ahí caram me muevo poco a poquito y mamá që me qërërë Estás escuchando Según la otra oreja Y ahora escuchamos Un himno de la revolución Zapatista 30-30 Oscar Chávez Qué pobres estamos todos Sin un pan para comer Porque nuestro pan Lo gasta El patrón Mientras él tiene vestidos y palacios y dinero Nosotros vamos desnudos y vivimos en chiquero Nosotros sembramos todo y todo lo cosechamos Pero toda la cosecha no se ve Es para bien de los abos Todosotros sufrimos todo la explotación y la guerra Casi nos llaman ladrones porque perdemos la tierra Y luego los padres y todos nos echan excomuniones ¿A poco piensan que Cristo era como los patrones? Compañeros del arado y los de toda herramienta No más nos queda un camino, agarrar treinta a treinta La otra orejita La otra orejita Y hay un un club de dibujeros y musicantes del sargento Rascatripas, donde dibujan, pintan y cantan la vida y obra de y la obra de de mucha gente importante en en México y entre ellos Zapata Nos canta nos interpretan Papiroplástica Zapata Papiroplástica sí, Tierra y libertad sí, y que reine la libertad sí, y que reine la libertad sí, y que reine la libertad sí, y que reine la libertad sí, un sí, caudillo de la revolución Kampesino që në Morelos nësio Con carrillera y fusil Con el ideal de repartir A campesinos defendio, al porfirismo combatio Con el ideal tierra y libertad Justicia, tierra y libertad Justicia, tierra y libertad Justicia, tierra y libertad La reforma agraria de la nación en el plan de Ayala se escribió tierra pa quien la trabaja justicia pa la clase baja justicia tierra y libertad justicia tierra y libertad justicia tierra y libertad justicia tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. Pues Zapata un general, fue Zapata el caudillo del sur. Es una acción, símbolo de la revolución, que campesinos defendió, al porfirismo combatió, por el ideal de tierra y libertad. Justicia a tierra y libertad, justicia a tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Justicia tierra y libertad justicia tierra y libertad justicia tierra y libertad justicia tierra y libertad un ideal de tierra y libertad justicia tierra y libertad justicia tierra y libertad un ideal de tierra otra oreja latinoamericana. Y saludamos al indio Vertis desde el polito de Batán, que dice siempre con tierra y libertad, nunca con la autoridad ni con la ayuda. Eh está escuchando está escuchando Andrea, está Jimena desde el Gran Buenos Aires, Hernán desde acá de Mar del Plata, María Claudia, Jorge eh que lo escucha en diferido, Cory también poniendo la otra oreja, está Mary, Mary Labra también escuchando, eh Fernando López, Maru Cofre inundada desde Nuquen inundara, pero vamos Maru, vamos Isa de la Plata que también está escuchando Daniela de Hijos Oeste. Daniela, te mandamos un beso enorme. La semana que viene estaremos en Buenos Aires. Esta semana, viernes y sábado presentamos La Otra Oreja. En La Otra Oreja no, la jirafa es una vaca larga en la casona de Humahuaca. Santiago desde acá de Mar del Plata, Carlos Prado desde Buenos Aires, Ángeles eh desde Mar del Plata, eh Gabi Coutinio desde México, Chuza desde el sur del de Gran Buenos Aires, Susan desde también desde el Gran Buenos Aires, Victoria de la Plaza, Eh y por supuesto está um, escuchando eh Genia. ¿No? Genia. Genia, Genia, Genia. Este escuchando estará con estará con Néstor. ¿Sí, no? Este bueno, eh saludos a a los a les chiques. Eh Bueno, y ahora en esta otra oreja latinoamericana nos mandó un tema Álvaro desde Bogotá. No, desde Medellín, desde Medellín en Colombia. 10 maneras de hacer cumbia en Latinoamérica con Los Cumbia Star. ando por la otra oreja